Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando la tierra tiemble violentamente el día de la resurrección, expulse su carga y el hombre diga, ¿qué le ocurre? Ese día, la tierra dará a conocer su información acerca de todas las buenas y malas acciones que se cometieron en ella, y que se le ocurre en el día de la resurrección. Obendeciendo la orden de tu Señor. Ese día, la gente se dispersará en grupos distintos para que les sean mostradas sus acciones. Quien haya realizado una buena acción, por pequeña que sea, la verá recompensada. Y quien haya realizado una mala acción, por pequeña que sea, verá el castigo que esta merece.